Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Voy a hablar hoy acerca de otra cosa, como siempre sucede, pero este, sí, de veras que me sorprende mi señor, porque de veras me dice, no, habla esto, no y habla esto acerca de este consuelo, acerca de esta palabra que quiero darle a mi iglesia, porque no es mi iglesia, o sea, no es mía, de César. Si no es de Él. Entonces la palabra que Dios quiere hablarles a ustedes es de Él, no, no es lo que yo quiera. Yo, yo puedo agarrar y decirles, arrepiéntete pecador. Y a lo mejor yo quisiera decir eso, pero el Señor dice, no, espérate, bájale a tus ínfulas y habla lo que yo quiero hablar. Entonces el Señor me dio este versículo y si se fijan no traigo la computadora porque el Señor me dijo, ¿sabes qué? Necesitas ir hablando conforme a este versículo, a este capítulo entonces nos vamos a echar todo un capítulo de Isaías, que es Isaías 40. Y, y yo quiero que, que, que abras tu corazón y empiezas a recibir, porque Dios nos, es, nos habla a través de este capítulo, no sabes cómo. Cuando el Señor me dio este, este capítulo y lo empecé a leer, y yo dije, Dios, híjole, estás tremendo, Señor. Estás tremendo, Señor, y, y te doy gracias, porque primeramente me has hablado a mí. ¿Sí? O sea, siempre que me paro yo aquí es porque el Señor ya me puso una arrastrada primero a mí. Créamelo, no les puedo hablar de nada, de que yo no, primero el Señor me haya arrastrado primero a mí, me haya hablado a mí, me haya quitado mis ideas, me haya quitado mis formas y haya puesto sus ideas y sus formas. ¿No te gusta eso? Este, A mí me encanta porque me truena los fusibles a cada rato y me gusta que haga eso mi Señor. Y empieza diciendo el, el capítulo 40 de Isaías, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Y miren, me puedo pasar hablando toda la mañana acerca de este primer versículo. Porque muchas veces tú y yo traemos cosas, como, como estaba hablando eh, Gilda en la, en la administración, decía, a, a veces estamos tan afanados con cosas, a veces estamos tan llenos de, de, de cosas, que no nos damos cuenta que Dios está aquí. Y Dios está cerca. Y no solamente está cerca, sino te dice, consuélate, pueblo mío. Yo no sé qué traigas hoy en tu corazón, pero todos traemos situaciones. Y Dios te dice hoy, consuélate, pueblo mío. Y dice, vuestro Dios. Dice, hablad al corazón de Jerusalén. Y cuando leemos esto, siempre nos enfocamos allá a Israel, y a Jerusalén, y a Tierra Santa. Y, y yo te invito a que... A que pongas ahí tu nombre y pongas el nombre de esta ciudad de Guadalajara y, y dice hablada al corazón de, de César y pon ahí tu nombre hablada al corazón de Carlos hablar al corazón de Piro hablada al corazón de Pato no sé hablar al corazón de Juan Sebastián miren, ¿no? vean lo que bien se ve con, dando vivi, vean está para foto ¿verdad? gracias Dios no, no, no, ¿por qué? a mí me encantaba también eso, ahora no les puedo dar vive a mis hijos porque se avergüenzan ellos pero bueno, pero dice habla al corazón y pon tu nombre ahí a ver, qué quiero que lo pongan, habla al corazón de, repítanlo, habla al corazón de eso no se entendió nada, pero qué bueno que dijiste tú no. dice decidle a voces ¿qué es a voces? calladito así, decirle a voces es así, ¡decidle a voces! o sea, fuerte o sea, que se oiga, y no solamente que lo oiga la persona, sino que lo oigan los demás ¿sí? porque la palabra va dirigida sobre Adriana, por ejemplo pero al momento que está dirigida sobre Adriana, los demás escuchan ¿y sabes qué dice la palabra que el valiente arrebata? y muchas veces no, no agarramos la palabra de Dios porque, por ejemplo, yo le empiezo a hablar a Adriana y, y lo, por allá mmm, a mí no me habló mmm, Dios no me quiere mmm, Dios es que tú sabes que tengo esa necesidad y no me hablas a mí y por estar con esa mentalidad perdemos la palabra que a lo mejor sí está dirigida Adriana pero que dice la palabra que tú agarras y arrebatas y dice a lo mejor no se está dirigiendo a mí pero yo la cacho y yo me la agarro y me la llevo ¿Sí? entonces dice hablad al corazón de Jerusalén decidle a voces que su tiempo es ya cumplido Uh. a veces estamos esperando cosas Dios, ¿por qué? y no pasan? Y Dios ¿sabes qué? Dios te está diciendo consuélate hoy y escúchalo a voces que tu tiempo se ha cumplido cuando yo escucho eso yo digo Dios, no sé qué haya pasado en este tiempo que he cumplido pero si tú dices que ya se cumplió mi tiempo yo lo recibo y yo la agarro y yo la cacho Señor aunque a veces no alcance a entender ¿qué quiere decir Dios? pero si tú, como lo decía el domingo pasado si tú crees que Dios no miente y que cumple su palabra lo que Él diga aunque mi mentecita pequeña no lo entienda yo lo agarro porque sé que todo lo que viene de Él es bueno para mí y aquí dice tu tiempo es ya cumplido fíjate bien, ¿qué estábamos cantando? solo de Jesús la sangre Y dice que su pecado es perdonado. ¿No te gusta eso? O sea, tu tiempo se ha cumplido, tu pecado ha sido perdonado. ¿Por qué a veces nosotros nos regresamos a las cosas viejas? ¿Por qué nos regresamos? No entendemos que Él nos consuela, no entendemos que Él ha derramado su sangre preciosa y muchas veces ni nos damos cuenta y nos regresamos y estamos pisoteando su sangre preciosa. Por eso es que hoy estábamos gracias por la cruz Señor y no por el instrumento de tortura y, y todo esto sino por lo que representó el sacrificio de Cristo derramando su sangre preciosa por nosotros porque aquí dice tu pecado es perdonado y luego dice que doble ha recibido de la mano del Señor por todos tus pecados, sabes qué Dios te quiere decir hoy, sabes que a lo mejor estás metido en situaciones, a lo mejor estás eh, eh, como decía yo, eh, eh, eh, eh, as, as, crees en Cristo pero, pero te, te has ensuciado y has estado ahí metido en el pecado y, y, y te, te llama el pecado y estás en una lucha entre el pecado, sabes que cuando tú entras en conciencia que tus pecados han sido perdonados y que el Señor te va a dar el doble por el pecado que estuviste sufriendo ¿Sabes qué? Yo ya no quiero regresarme al pecado. Yo quiero ese doble que Dios tiene para mí. ¿No lo quieres tú? O sea, Dios te va a retribuir. Hemos estado hablando y en, las oración, en la oración que, que, que, que, que, que estamos conectándonos los lunes para una oración en, en, en conjunto con mucha gente. ¿Sabes cuál, es, cuál es ha sido el tema de este año? Restitución. Restitución, ¿no te gusta restitución? A ver, ¿qué te ha robado el diablo? Piensa, no me digas. Pero piensa que te ha robado, a lo mejor te ha robado tu paz, te ha robado, te ha robado una relación interpersonal, te ha robado un trabajo. Uh, ¿Qué te ha robado el diablo? Te ha robado dinero. ¿Qué te ha robado? A todos nos ha quitado algo en algún momento, ¿no? Porque es una lucha. Y sabes qué, aquí dice el Señor, dos veces, dos veces. ¿No quieres dos veces lo que te ha robado el diablo? Yo quiero dos veces lo que me ha robado el diablo. Entonces el doble he recibido de la mano del Señor. Fíjate, de la mano del Señor. No es por tu trabajo, no es por lo que tú puedas hacer, sino porque Él te ha dicho, consuélate, tu tiempo ya está cumplido, tu pecado ha sido perdonado y de mi mano tú estás recibiendo el doble. Conste que no los estoy regañando. Entonces no pueden. ¿Por qué están tan serios? <risa> Cuando yo estaba leyendo esto, mi corazón brincaba. Brincaba porque yo decía, Señor, gracias porque tú has perdonado mis pecados, porque mi tiempo se ha cumplido, Señor, porque estoy en ti, Señor, y porque yo voy a recibir el doble. Por eso mi corazón se alegraba. Yo quiero que tu corazón se alegre con este mensaje. Es más, podríamos no seguir con este capítulo. Y que te vayas con eso. Porque cuando entras en esta dimensión de que mis pecados están perdonados. Que yo voy a recibir de su mano el doble. Y que mi tiempo es cumplido en él. No mi tiempo, sino en él. Oh, qué seguridad te da. Y si lo juntas con la plática de la semana pasada. Que Dios es fiel y que cumple. Que no es mentiroso. Y que cumple lo que dice. Y luego escuchas esto. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios me va a dar el doble. ¿Lo crees tú? Continúa hablando, vos que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Escúchame bien: vos que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Sabes qué? Dios te ha consolado, Dios te ha perdonado tus pecados. Y el Señor te ha dado de su mano el doble para que clamemos en el desierto. Ahora, ¿cuál es el desierto? Sé que esta palabra está hablando proféticamente de, de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está hablando proféticamente de la venida de Jesús. Y Juan el Bautista fue esa voz que clama en el desierto preparando el camino del Señor. Pero ¿sabes qué? Esta palabra también no es nada más para Juan el Bautista. Es para ti para mí. Porque ¿sabes qué? Las iglesias, estos lugares son lugares donde tú puedes venir y alabar a Dios y beber y saciarte y comer y, y estar a gusto. Son como digamos oasis, ¿okay? pero allá afuera es un desierto y es un desierto y la gente que está allá afuera que no conoce esta verdad que el Señor te consuela que el Señor te perdona con su sangre preciosa que el, que, que el Señor te restablece y te restaura esa gente que no sabe anda caminando en un sequedal en un desierto y ¿sabes quién es la voz que clama en el desierto? tú y yo somos esas voces que salimos allá a clamar y a decirle ¿sabes qué? ¿sabes qué? Necesitas de Dios y la gente que está allá afuera eh, eh, sale y, y busca cosas y, y el diablo les ofrece, cómo decirte, agua puerca y como no saben que existe el agua de vida que es Jesús, están bebiendo de esa agua. Y no conocen otra agua, porque nadie les ha enseñado que está el agua de vida. Entonces esa voz que clama en el desierto, eres tú. Dice, preparad camino al Señor y enderezar calzada. Enderezar, calzada ¿de qué se refiere eso? tú eres como un constructor tú, eres, tú tienes la, la, la, la vara para medir tú tienes el ángulo para medir para enderezar los caminos de la gente que está allá afuera tú lo tienes aquí mira y muchas veces retenemos la palabra de Dios y la gente allá está bebiendo de esa agua fangosa que el diablo les da Él te consuela, Él te habla a tu corazón, te dice que tu tiempo ya está cumplido, que su pecado es perdonado, que tu pecado es perdonado, que te da el doble de su mano, pero también te dice, sea una voz que clama en el desierto. Y luego dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de las vidas de la gente que está allá afuera, que tienen ese torcimiento, ya lo hablamos una vez con la iniquidad, que es la iniquidad, que es lo torcido. El ADN torcido espiritual que traemos ahí, que venimos cargando de generación en generación, dice, y endereceselo torcido. Dice, y todo, todo valle se alzado y bájese todo monte y collado. Muchas veces no queremos ir porque vemos una pared enfrente de nosotros, vemos un cerrote enfrente de nosotros, ese problema tan grande. Y sabes que tú y yo tenemos la autoridad de Dios para decir, ese monte se baja y ese valle se alza para que se enderece la calzada y lo torcido se ha enderezado. Si tú y yo entramos en ese conocimiento De que nosotros Esta palabra es para nosotros Consolados Hablar al corazón Tiempo cumplido doble de la mano de Dios y que tenemos que ser voz que clama para preparar el camino, para enderezar el camino, para que todo vaya, sea, o sea todo obstáculo sea quitado y sabes que el 5 te da la clave para qué es necesario que todo vaya y todo collado sea alzado, sea nivelado, toda calzada sea enderezada, todo lo torcido sea enderezado, sabes para qué? y dice y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, ¿Qué va a ver la gloria de Dios, porque la boca del Señor ha hablado, punto, pero sabes qué? el Señor necesita esa voz que clama en el desierto, y tú eres esa voz, yo soy esa voz, Todos nosotros somos esa voz que clama en el desierto, que endereza las veredas. Y sabes qué? Muchas veces decimos, ¿por qué no se manifiesta la gloria de Dios? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa el otro? ¿Por qué esto y por qué el otro? Y estamos en unos porqués, por qué es, por qué. Es, por qué es. Bueno, porque no hemos centrado en esto en que en esa conciencia de que Dios ya ha hecho por nosotros nos ha dado el doble y que nosotros somos esa voz que, se, que endereza los caminos a través no de nuestra labia sino a través de la palabra de Dios para que entonces sea manifestada la gloria de Dios dice y toda, la car toda carne va a ver la manifestación de la gloria de Dios ¿no te gusta eso? yo quiero ver manifestada la gloria de Dios primeramente en mi vida Después con mi esposa, después con mis hijos, después en mi trabajo, en lo que hago, en la iglesia. O sea, todo, yo quiero ver la mano de Dios manifestada. ¿Y sabes por qué? Porque dice que su boca lo ha dicho. O sea, que si lo ha dicho y si lo juntamos con lo del domingo pasado, entonces, ¿lo va a hacer? Sí, lo va a hacer. El problema es que nosotros no estamos haciendo nuestra parte, la voz que clama en el desierto. Después viene en, en, el, en el versículo 6, empieza a, a dar una explicación y casi casi Dios nos dice, bueno a ver, ¿tú quién eres? Para creerte mucho, todo depende de mí. Y dice, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Voz que clama en el desierto, ¿cómo vas a enderezar las veredas? Con esta palabra, que permanece para siempre. luego dice, el 9, dice súbete sobre un monte alto y yo quisiera que estaría padre cerrar aquí rápido todos y irnos acá arriba al palomar ¿no? y allá está arriba ahí en la antena, agarrados de la antena ahí. todos ahí, súbete un monte alto anunciadora de Sion levanta fuertemente tu voz anunciadora de Jerusalén, y yo le pondría ahí, anunciadora de Guadalajara ¿no? dice, levántala o sea, levanta Guadalajara Y fíjate bien lo que dice, no temas, wow, no temas, o sea, muchas veces tenemos miedo de compartir la palabra de Dios, de levantar la voz y decir, y fíjate, una de las cosas que dice la gente es, es que no sé, es que no conozco mucho la palabra de Dios. Mira, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? O sea, lo cantamos, mira lo que ha hecho Dios. Bueno, la pregunta que sigue después de eso es ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Bueno, es que antes era yo así Y conocí a Cristo Y Él transformó mi vida Perdonó mis pecados, me dio paz ¿No? Todos hemos pasado por ese proceso Creo, ¿no? Pues eso ve y dilo A lo mejor no te sabes En Mateo 25, 18 dice Y en Juan 35 ¿no? A lo mejor no te sabes qué dice Pero ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Ve y diles qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, porque sabes que el mejor testimonio que podemos dar, o sea, sí, sí está en la palabra, y la palabra permanece para siempre, pero ¿sabes cómo la gente va a ver que realmente Dios ha hecho algo a través de tu vida? Por eso es que hay muchos que dicen, ay, mira, no me digas que eres cristiano, mira, porque tú haces y haces y haces y haces. Pues claro, la regamos. Pero el mejor ejemplo que podemos dar es nosotros mismos y hablar de lo que Dios dice. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Guadalajara. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Jalisco. Ahí dice de Judá, pero yo le pongo de Jalisco. Di a las ciudades de Jalisco. Ved aquí al Dios vuestro. Híjole. Imagínate, a ver. A ver, ¿a quién agarro? Todos empiezan a hacer así, no, no va a agarrar a nadie Es que me encanta que todos empiezan a tapar así con el de atrás Y de repente a la esposa así, sacan el teléfono y Ah, oh, recibí una llamada muy importante y, y todos empiezan a hacer guajes, por eso me encanta hacer, A ver, y voy a agarrar a alguien <risa> Dice, ved aquí al Dios vuestro ¿Sabes qué? Esa gente no sabe que tiene un Dios Pero tú eres el anunciador, tú eres la voz que clama en el desierto, que has sido consolado, que has sido perdonado, que has recibido el doble de la mano de Dios y Dios te está capacitando y te está diciendo, voz que clama en el desierto, sal y habla y diles, ve aquí al Dios vuestro, ve aquí o ve aquí al Dios vuestro, pues yo creo que van las dos, no, ve aquí al Dios, ve lo que Dios está haciendo y ve lo que Dios está haciendo. ved aquí al Dios vuestro, dice, he aquí que el Señor vendrá con poder, ¿no te gusta eso? o sea, si continuamos leyendo, levántala y no temas, di a las ciudades de Guadalajara, de Jalisco, perdón ved aquí al Dios vuestro, he aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro, uy, ¿no te gusta eso? Eso es mensaje para la gente. Eso es mensaje para la, la gente que está hablando ahí. Eso es mensaje para la gente, ¿sí? Ved aquí al Dios vuestro. Dice, viene con poder y su brazo va a señorear. ¿No te gusta eso? ¿Su brazo va a señorear? Yo dije, ya no están invadiendo aquí, hay algo aquí. Para los que están escuchando la plática, de repente entró un soldado aquí todo. Y lo que pasa es que hace unos días hubo una redada y se cerró aquí y de veras estaban un montón de gente como esta. Y dije, bueno Dios, gracias. ¿Qué tal si de repente hubieran entrado y hubieran dicho, a ver quién es el que alza la voz y dice, vos, que clama en el desierto? Y unos aquí, no, no, no, pues a mí me invitaron aquí, yo ni sé, ¿no? Estos cuates están bien locos que se creen arqueros y, o sea, no, no, no, no yo, yo no es más, yo estaba echando unos drinks bien a gusto acá en el carnal y me trajeron para acá ¿no? sí, a ver qué tal si sí, de veras o sea, hubiera sido, a ver, a ver ustedes qué, a ver quién a ver, estos cristianitos se me van no, no, no, yo soy budista, míralo dice, he aquí que el Señor vendrá con poder, ¿sabes qué? este es el mensaje que tienes que darle a la gente, ¿sabes qué? no importa la situación que estés viviendo, no importa lo que estés sufriendo, no importa, el Señor viene con poder y su brazo va a señorear sobre tu circunstancia el Señor va a señorear sobre tu problema sobre tu circunstancia y Él va a cambiar y Él te va a dar el doble, Él va a perdonar tus pecados, esa es la voz que clama en el desierto y ¿sabes qué? su recompensa viene con Él, su paga viene delante de su rostro y ¿sabes que el Señor te va a pastorear, te va a pacientar porque tú vas a ser parte de su rebaño y en tu brazo te va a llevar y en tu seno te llevará y te pastoreará suavemente como las recién paridas probablemente hoy tú estés recibiendo ese mensaje para ti Qué bueno recíbelo para ti es palabra de Dios para ti Pero ¿sabes qué? No nada más es para que te quedes con esa palabra. Necesitas salir allá, necesitas enderezar. ¿Cuántos de nosotros no tenemos personas que no conocen a Cristo? Familiares cercanos inclusive que no conocen al Señor y que los amamos. ¿A poco no los amas? Bueno, hay que a lo mejor no, ¿verdad? Pero bueno, ámalos porque también es un mandamiento, ¿sí? Y los amamos. Y nos dolemos porque nosotros sabemos que hemos entrado en la verdad, que la verdad es Jesús y ellos no. Y Dios te dice, yo te he limpiado, yo te he consolado para que tú clames y digas, mira lo que ha hecho nuestro Dios. Él te va a pasentar, Él te va a pastorear suavemente. Y a partir del versículo 12 de este capítulo 40 de Isaías, Dios empieza a, confrontar, a confrontarnos a nosotros como hombres y decirnos, o sea, tú dices que te crees mucho, pero fíjate quién es. Y empieza a decir, ¿quién midió las aguas en, con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? con tres dedos junté el polvo de la tierra y pesé los montes con balanza y con pesas los collados o sea, te dice ¿tú, qué, qué, ¿tú quién eres para decir que no puedes? ¿tú quién eres? o sea a ver ¿Tú quién eres para argumentarme a mí? Y sigue diciendo, ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor? ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? Mira, Espíritu Santo, yo creo que tú debes de hacer las cosas de esta forma. Es que mira, yo creo que es así mejor, así asado. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Dios? ¿Quién le ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? o sea Dios aquí te está diciendo estás hablando conmigo con tu Dios he aquí que las naciones le son como gota de agua que cae en un cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas he aquí que hace desaparecer las islas como polvo dice ni el IVA no bastará para el fuego ni todos sus animales para el sacrificio como nada son las naciones delante de él y en, en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es ¿a qué pues? ¿Haréis semejante a Dios o a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y lo funde y le funde en cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle maderas que no se apolillen. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas y Él extiende los cielos como una cortina o sea Dios te está diciendo o sea ¿te das cuenta quién soy yo? ¿y nosotros? ¿animalitos de la creación? ¿creemos que podemos argumentar con nuestro Dios? Y decirle a Dios, no, mira, yo te voy a decir cómo y yo te voy a decir por dónde. Y Dios no es así. Y si Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. Híjole, y hoy hay elecciones. ¿eh? Así que, Señor, que esta palabra sea revelada a los que van a salir electos. Dice, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como jarasca. Y yo sé que estás pensando en uno que otro político, verdad pero no, ámalo. Porque está hablando de los que gobiernan. Dice, ¿a qué pues, a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, no podemos, nuestro Dios es incomparable. Dice levantad en alto vuestros ojos, escucha pueblo, escucha en iglesia, escucha gente que nos visitas, levanta en alto vuestros ojos y mira quién creó estas cosas, Él saca y cuenta su ejército, a todas las, los llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, por eso te dice Dios alza tus ojos Y me viene a la, a la mente Una una una alabanza que es Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado Que dice Que su tiempo es ya cumplido No dice aquí que su tiempo El tiempo ha llegado La mies está madura Esfuérzate y sé valiente Levántate y predica Levántate y predica Voz que clama en el desierto. Perdón porque canto mal, pero gracias Dios por ser un cuento en sus ojos, en sus oídos. Perdón. <coughs> Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Dice, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Mira, cuando tú te mueves en esa grandeza, por eso al, en, en los versículos anteriores te dice, ¿quién eres tú? O sea, ¿qué, qué eres tú? No, pues no soy nada. Qué bueno que reconozcas que no eres nada porque ve mi fuerza incomparable, porque es en esa fuerza incomparable y en esa potencia incomparable que no debes de tener miedo y salir y ser vos y compartir, porque no eres tú es Dios que está en ti y cómo está Dios en ti a través de su santo espíritu ¿no? entonces Dios mora en ti dice ¿por qué dices oh Jacob y hablas tú Israel mi camino está escondido del Señor y de mi Dios pasó mi juicio o sea yo cambiaría ahí los nombres y dijera ¿por qué dices tú oh Francisco y hablas tú Mariana mi camino está escondido del Señor y mi Dios pasó mi juicio ¿no? ¿no hay gente a veces que decimos así? Oh Dios, ¿por qué no nos escuchas? Es que tú no me haces caso, Señor. Estás bien lejos, bien lejos, Señor. Y Dios está ahí a tu lado y te dice, ah. si pudieras entender, ¿por qué me dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido, el Señor. No has sabido te lo vuelve a decir, fíjate qué palabras de amor arriba en el 21 dice, no sabéis no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, bueno hay gente que no si no sales y le dices, pero acá en el 28 se regresa y dice no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio ni su entendimiento y su entendimiento no hay quien lo alcance ese es tu Dios, no te gusta Ese es el Dios en el que yo he creído. Mira, Dios no se toma breaks. Dios no va al baño. Y se le sale de control el mundo. ¿Sí me entiendes? Dice, no desfallece, o sea, no se cansa, no se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mira, cuando tú reconoces humildemente que la mente el pensamiento de Dios es más alto que el tuyo y entras en una dimensión de vida completamente distinta dejas de argumentar con él dejas de pelearte con él porque sabes que su poder su dominio su gran, la grandeza de su fuerza y su entendimiento no hay quien lo alcance y luego el 29 dice él da esfuerzo al cansado ¿tú estás cansado? entonces Dios te da esfu te da fuerzas Dice, él da, da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Uh, al que no tiene ningunas. No, y no quiere ir a la iglesia. Qué flojera. Ay, no, mira. Vas, va a jugar la sub-17. No. Mejor me quedo a ver el fútbol. El día está tequilero. ¿Tú crees...? tú crees, a mí me encantan los días así como hoy y para los que están escuchando la grabación está nubladito, está fresco, a mí me encanta, yo quisiera quedarme en mi cama, de veras, pero ¿sabes qué? hay un objetivo más alto y ¿sabes qué? si me siento cansado y si, y si, y si, y si tengo, no tengo ganas, dice aquí que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas Entonces probablemente a lo mejor tú te sientes, ay, no ya, no ya no puedo, ya no doy, Señor, ya no Ya no veo la mía, Señor. Has escondido tu juicio de mí, Señor. Estás tan lejos, Señor. Estás tan lejos, Señor. De veritas, de veritas. Dice, multiplica las... Así que, así que, queridos hermanos. Si tú sientes que estás cansado, si tú sientes que necesitas una inyección de Dios, lee esta palabra, lee este capítulo, analiza el capítulo 40 de, de Isaías porque vas a ver qué te va a decir Dios. ¿Y tú quién eres? Langostita, ¿no? Dice ahí que son, lango, somos langostitas. ¿Quién eres tú, langostita ahí? No sabes que yo soy tu Dios que te esfuerzo, no sabes que yo soy el Dios que creí, que puse los océanos en la palma de mi mano. O sea, que, que, que, yo soy el que te esfuerzo. Así que no me pongas pretexto, maestro. Ya hiciste, bueno, ahí acá haz lo que tengas que hacer. Pero no me pongas, eso es el contexto de lo que Dios está hablando a Israel. Él da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Hmm. Ay, no, no quiero ir. Ay, qué flojera, ay, no, no. párese, párese, te dice el Señor. Yo soy el que te esfuerzo. ¡Atención! ¡Firmes ya! Ah, ¿verdad? Eso viene. Uno uh, vaya. <risa> Los muchachos se fatigan y se cansan, dicen, los jóvenes flaquean y caen. Me encanta ahí este. este. Dile que venga, dile que venga, no, ven, dile que venga. Me encanta Gia Joe. De hecho, yo jugaba con Gia Joe, ustedes me encantaba. Carlos. miren los jóvenes flaquean y caen los jóvenes flaquean y caen joven muchas veces el mundo te va a ofrecer cosas ven, ven, ven. el mundo te va a ofrecer cosas un aplauso wow yo quiero uno de estos así luego me lo presto sí, claro. ¿Jugamos a los... Sí, ¿Jugamos? Sí, claro sí. Nada más que yo soy del otro bando. Vale. Este... ¿Sabes qué? Es, así eres tú Así te ve Dios Por eso le dije, ven Estás completamente equipado Y aparte que, que Dios te equipa Te dice ¿Y quién te crees tú que eres? Si sí, yo soy el que te esfuerzo, yo soy el que te doy las ganas, yo soy el que te, o sea, ¿me entiendes? O sea, tienes que tú que verte así, mujeres, véanse así también, son guerreras, son guerreras. Sabes que en el Ejército de Israel, o sea, hay hombres y mujeres y los jóvenes hacen tres años de servicio militar ahí y las, las las que son mejor, el Ejército de Israel es reconocido a nivel mundial porque son el mejor ejército, ni siquiera el de Estados Unidos, ¿eh? el mejor entrenado. Y sabes quiénes participan activamente también en ese ejército las mujeres y son ¿A dónde pasó, maestro? Pero miren, yo quise que lo vieran porque así estamos. Mira, así Dios nos ha equipado. Bueno, otros a mí me gusta más así tipo tipo griego y, y armaduras y más. Pero pero mira, aquí trae la coraza de justicia, trae el yelmo de la salvación, ¿me entiendes? Sí trae la espada, la trae aquí el espadín, es, ¡oye! No, mejor guardarla, está bien. Y, y trae aquí algo bien importante, que es la comunicación con Dios. Oración. ¿sí? oración. Y, y la lámpara, que es la palabra. Wow, Ya cambiamos de tema de la predicación, pero está bien, gloria a Dios. Falta el escudo. El escudo, luego te prestamos uno, pero bueno. Pero, ahí falta el de granaderos, ahí el escudo. Pero, este, Dios así nos equipa, pero ¿sabes qué? No para estar aquí sentaditos. Imagínate que todos estuviéramos así y todos sentados aquí, qué flojera. Muy pesado, qué casilla. Por favor. Pero... Dios te equipa de esta forma para que seas vos que clama en el desierto, que endereces las veredas, que bajes todo monte, o sea, todo problema, todo collado, o sea, habla de pozos de iniquidad, habla de pozos, o sea, de, de, de, de pecado, de círculos de pecado donde estás metido, sea alzado, el monte que es un obstáculo, o sea, la calzada se enderece, ¿para qué? Para que la gloria de Dios sea manifestada, y tú puedas ver y la gente pueda decir, mira lo que ha hecho Dios. Gracias Charlie. Sí, se ve que el chaleco pesa un montón, eh, o sea, está blindado. Pero bueno, dice, "Los muchachos se fatigan, jóvenes, no se cansen, no no cedan. Aquí dice, "Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean". ¿Sabes qué, joven? No debes de flaquear ante lo que te, el mundo te ofrece. Porque es bien fácil y las presiones de los amigos, las presiones de las amigas es, te llevan y, y te hacen caer, te hacen dudar. Pero ¿sabes qué? Tú ten en tu mente que Dios te consuela, que Dios ha hablado a tu corazón, que Él ha dado voces y te ha dicho tu tiempo joven es cumplido, tu tiempo señorita es cumplido y tu pecado ha sido perdonado y yo te he dado el doble y tú eres mi voz que lleva consuelo y endereza los caminos. Entonces no flaquees joven, no flaquees, no te dejes, no caigas Y me encanta el 31, Ese me lo aprendí prácticamente desde que supe leer Me lo remacharon así, dice pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas ¿Sabes qué? Hay gente que nos ha dicho, a mi esposo y a mí, ¿sabes qué? Estás bien lleno de, de, de cosas, estás bien lleno de cosas, ¿cómo le haces? O sea, trabajo y luego la iglesia y, y, y consejerías y guau, guau, y, y la gente nos dice, ay, es que pobrecito, es que ¿sabes qué? Mi fuerza está en mi Dios porque yo espero en mi Dios y ¿sabes qué? A lo mejor me va a hacer con la cara así toda escurrida y a lo mejor sí cansado, pero ¿sabes qué? Mi fuerza no es esta fuerza física, no es mi ánimo físico es el Espíritu de Dios obrando en mí que me da nuevas fuerzas y dice levantarán alas como de águila por eso me encanta mi escudo el escudo nacional porque tú y yo los mexicanos somos esa águila devorando una serpiente devorando al maligno por eso de veras de todos los escudos de todas las naciones yo los veo y digo el mío mi escudo nacional yo soy esa águila Sí. alas como de águila correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán vos que clama en el desierto escúchame a lo mejor has recibido poquito de Dios, a lo mejor has recibido mucho, yo, yo mi opinión sería que hemos recibido mucho de Dios, porque la sangre de Cristo es mucho pero luego nos vamos con las cosas materiales y con las cosas de relaciones interpersonales, pero cuando sopesamos la sangre de Cristo y decimos, wow, yo voy a cuidar la sangre de Cristo, pero sabes que vos que claman el desierto y sabes qué y por último, después de que el Señor nos consuela, después de que te dice pueblo mío, te dice que este es tu tiempo, que has cumplido tu tiempo, tu pecado es perdonado y has recibido de la mano del Señor el doble, Dios te dice, yo te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas, te llamé. Estoy en el 41, versículo 9. Dice, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. ¡Oh, Dios! ¿Había la posibilidad que nos desechara Dios? ¿Sí? Porque dice, y no te deseché. ¡Qué grande amor, Dios! porque podías haber dudado ¿no? no, y haber dicho bueno, con César pues la voy a pensar ¿no? pero dijo no, yo te escogí a ti yo te llamé y no te deseché wow ¿no te gusta eso? Y luego el 10 ahí del 41 dice, no temas, otra vez te vuelve a decir, no temas, porque yo estoy contigo. Uy, ¿Qué dice el Salmo 23? No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. A pesar del valle de sombra de muerte. Dicen, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra porque yo soy el Señor tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas Yo te ayudo. ¿Quién eres tú, langostita? Para entablar un diálogo y Dios sí, no, y cómo, y no, y no estoy de acuerdo, y sí, no, no. ¿No entramos a veces en eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sabes qué? Yo te pido que levantes tu mano derecha. Yo voy a pedir a los músicos que pasen. Levanta tu mano derecha y cierra tus ojos y ve al Dios grande, poderoso que describe Isaías 40, que en su mano tiene los siete mares. Dice que Él se, se sienta en el círculo de la tierra. Yo me pregunto, Isaías, cómo sabía que la Tierra era redonda. ¿Sí? ¿Te pones a ver eso? Es por el Espíritu de Dios. Revelación. ¿Sí? Y él se sienta y ve y dice: Yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Entonces yo te pido que extiendas tu mano derecha. Y hoy te agarres de la mano de Dios. Porque Él te dice. No temas. Yo te ayudo. Vos que clama en el desierto. Este es un oasis. De la palabra de Dios. De la alabanza y la adoración. De la presencia de Dios. Yo te invito a que bebas en este oasis. Pero que también salgas al desierto. Y clames. A vos en cuello Mira lo que ha hecho Dios Señor hoy nos agarramos de tu mano Señor todos tenemos necesidades Todos tenemos problemas Y distintas circunstancias Unas porque han venido de, de terceros Otras porque nosotros mismos hemos caído Probablemente en deudas Probablemente en, en, en problemas de relaciones interpersonales Que nosotros también hemos provocado Señor todos tenemos necesidad Pero hoy la palabra que tú nos has dicho es, tú nos consuelas, yo te consuelo pueblo mío y te digo que tu tiempo ha llegado ya, yo he perdonado tus pecados y te, voy, te estoy dando el doble Para que tú seas la voz que clama en el desierto. Señor, yo nosotros nos agarramos de ti, Señor. Nosotros hoy, Señor, nos, nos sentamos en esa confianza en que tú eres el Dios Todopoderoso. En el cual hemos creído y hemos confiado, Señor. Y hoy queremos, Señor, tomar tu mano. Como dice aquí, tú nos sostienes de nuestra mano derecha. Y nos dices, no temas.